Diga junto conmigo: Espíritu, excelencia y expansión. Amén. ¿Estamos listos para seguir? Sí. Okay. Estamos conscientes de todo lo que Dios va a hacer en esos días. Y quiero pedir a ustedes que vamos Unir más nuestras fuerzas ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están orando? Porque cuando hablo de orar Hablo de cosas grandes ¿eh? ¿Cuántos están orando? ¿Amén? Nuestra campaña de oración Yo espero que está siendo cumplida Al pie de la letra Todos los que dieron los nombres para la oración Sus periodos de oración No es solamente aquí En todo el ministerio New Life Estamos orando durante el mes de enero pidiendo a Dios Algunas cosas que tenemos ahí en esos puntos muy importantes para el proseguir de la obra del Señor. Y, y entonces eh, la campaña será todo el mes de enero. Ya saben, será una bendición muy, muy grande esta campaña en nombre de Jesús. Queridos hermanos, vamos Leer la palabra de Dios La hermana Nani hablaba de, de la, de la lección de, del estudio bíblico Quiero decirles que es la última lección de verdad Y que tenemos que, o sea, estamos terminando este tema Y vamos a entrar la otra semana en un otro tema Usted que no ha venido aún a ese tema Venga a ver, porque esta semana vamos a hablar sobre el carácter de Jesús. La semana pasada hablamos del carácter de Moisés. Aprendiendo con los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Y qué tal saber sobre la inteligencia y el carácter de nuestro Señor Jesucristo? El mismo Salvador de nuestras almas. Será un tema muy especial este Martes en nombre del Señor. ¿Cuántos están felices por la vida? Diga amén. ¿Cuántos están felices porque Dios es bueno? ¿Cuántos están felices porque Dios le ha dado uh, uh, vida y salud para estar aquí hoy? No vamos no no vamos a olvidar de los que están enfermos, que necesitan de oración, que necesitan de nuestro apoyo. Vamos a estar orando por ellos y presentándoles también al Señor. Vamos leer Salmo capítulo 116 versículo 1 al versículo Bueno, el Salmo 116 deziseis. Gloria a Dios. Salmo 116 Nos habla lo siguiente Amo a Jehová, pues ha oído ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos los días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Señor, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, si sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo prostrado y me salvó. Vuelve oh alma mía a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas. Y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de salvación y invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza y e invocaré el nombre de Jehová. Y Jehová pagará a Jehová, pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. ...en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti, oh Jerusalén, aleluia. Gracias Padre por tu palabra en esta tarde, gracias Padre por tu pueblo, gracias por cada uno de tus hijos aquí en este lugar. Oh Dios Todopoderoso que nuestras vidas sean en este momento escudriadas por ti... Son dadas por ti, porque tú eres el Dios que conoce, el más íntimo del corazón humano. Padre, bendíceme y ayúdame, oh Dios, en mi pequeñez, que tu palabra sea expresada bajo la unción de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu perdón. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toca los corazones, toca cada vida, Señor, por medio de tu santa palabra. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Podemos sentar. Hay una, hay una palabra aquí hoy delante de nosotros, un texto muy precioso. El texto de, del Salmo 116, un texto conocido, conocemos mucho este pasaje de las Sagradas Escrituras. Cuando el salmista, el rey Ezequiel, rey de Judá, escribe este Salmo, aunque hay dudas si realmente fue Ezequías quien escribió, pero la, la expresión más fuerte es que la idea más principal es que este fue el salmo de Ezequiel, cuando Dios libró a él de, de su dolor, cuando Dios Le salvó de la muerte, Ezequiel hijo de David, rey de Judá, estaba dirigiendo el pueblo y el Señor vino a él y dijo por medio del profeta Isaías hijo de Amós, Dios dijo dime a, a Ezequiel, Que él va a, a morir de esta enfermedad y no vivirás. Pero hay que poner su casa en orden. Que ponga en orden su casa. Porque ahora morirás y no vivirás. Ezequías estaba enfermo. Y no cayó bien las palabras de, de, Jeremi, de Isaías a Ezequías. De manera que la Biblia nos dice, Isaías capítulo 38, está registrada esta parte. Nos dice que Ezequiel volvió su rostro hacia la pared y comenzó a llorar amargamente. Y pedió a Dios, oh Señor, tú conoces tu siervo. Yo he andado en tu presencia, yo he andado en retidumbre a tus pies, Tu conheces meu coração e fiz o que é recto delante de Ti, oh Senhor. Como vai ser isso que me vai levar agora, nesses momentos? Quizás estava, eh, eh, Ezequiel todavía estava com uma idade não no, no envelhecida. Y entonces Dios dijo a Isaías, Isaías di a, a Ezequiel que yo escuché su oración. ¿Cuántos sabían que Dios escucha las oraciones? Yo escuché su oración, el hombre de verdad está orando, está pidiendo, está rogando. Aunque el plan de Dios era llevar a Ezequiel en ese tiempo pero Dios volvió entonces a la oración de Ezequías. ¿Por qué eso? Porque entre Dios y el hombre hay la soberanía de Dios, hay la voluntad directa de Dios en su, en su esencia soberana y hay también en la humanidad, o sea, en, en los humanos, en las criaturas de Dios, hay también el senso de, de acercamiento entre Dios y el hombre y que algunas cosas que Dios determina hacer, va a depender mucho de, no son todas, hay cosas que son definitivas, pero hay cosas que entran en la voluntad permisiva de Dios, o sea que Dios permite alguna cosa, depende de nuestra manera, como nos acercamos a Dios y como nos arrepentimos o como llegamos a Dios en oración. En esa situación aquí, Dios escuchó la oración de Ezequías. La Biblia dice que después que Ezequías oró, Dios envía a, Jerem, a Isaías una vez más y dice a Isaías: "Dígale a Ezequías que su oración fue escuchada. yo escuché su oración. Entonces, que le voy a dar 15 años, ¿eh? 15 años más en su vida. ¿Ok? Está bien para quien está, ya está morriendo 15 años más. ¿eh? 15 años de vida es un regalo. Le voy a dar 15 años para poner todo en orden como debe de ser y escuch, escuché su, su pedido. Entonces, ¿cuál es la pro, la prueba que voy a dar? Porque Dios, cuando nos hace cosas, muchas veces él nos da la prueba que va a ser, ¿eh? nos da la prueba. Heel ergens hierop pidden pruebas aan de Heer. Heer, dame de prueba. Aan de persoon die gaat casar pidt een prueba. Heer, será que deze persoon? Aan de persoon die gaat comprar een casa, dan krijg je een prueba. Heer, muchas pruebas a veces se pide. Noem het pecado pedir prueba aan deus. Se Je kunt de prueba a deus Heer en de Heer Aquí con Ezequías Dios le dio una prueba y la prueba era que el sol iba a volver 10 grados en el reloj de, de acá, porque los relojes en aquel tiempo eran solísticos. ¿eh? ¿Alguien conoce el reloj solístico? Que usted pone un punto y sabe que es tantas horas porque la sombra del sol está ahí. Y lamentablemente eso no es posible en Holanda porque casi no se ve el sol ¿eh? aquí. Pero allá que era un solo tan fuerte, tan caliente, eh, eh, eh, acá tenía una grada de hierro en, que, que estaba adelante para ver qué hora era tal hora por medio del sol. Entonces el sol al instante, Dios dio la prueba y el sol retrocedió 10 grados así. 10 grados significa que la vida de Ezequías tendrá 15 años más, son 15 años más de vida para el rey Ezequías. Muy bien, en todo eso, nosotros vemos que ese salmo, si realmente como hay muchas probabilidades de que Ezequías lo escribió. Ezekiel expresa a Dios su amor, y, diz, y, y nos dice aquí, en het eerste versículo: Amo al Señor, porque oi mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras que yo viva. Amar a Dios es cosa que muchos dicen. Pero sabía que amar a Dios. No son todos que aman a Dios. La gente no ama a Dios casi. Son poca gente que ama a Dios. Amar a Dios. Hablar con los labios es fácil. Yo amo a Dios. Pero amar a Dios. Es. Mucho más que hablar. Amar a Dios es. En primer lugar, obedecer a Dios. Jesús dio una regla para eso. Él dijo que los mandamientos se tornaban dos. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿eh? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, amar a Dios envuelve, envuelve todo lo que, todo lo que me puede ser útil O me puede ser placentero, pero que a Dios no agrada, yo no lo hago por amor a Dios. Entonces no, no estoy amando a Dios solamente con, en hablar con los labios. Sino que tengo que saber que a esta persona que amo de verdad, tengo que respetarlo. Tengo que obedecerle, tengo que servirle, tengo que andar en su presencia. Tengo que... Entonces, yo amo a Dios, pero ama cómo? Cuando amamos a Dios, obedecemos a Dios. Cuando amamos a Dios, andamos en sus caminos. Cuando amamos a Dios, rechazamos lo que ofende a la santidad de Dios, porque un Dios santo no es compatible con ninguna impureza. Entonces, cuando amamos a Dios, Nosotros estamos dispuestos no solamente a hablar yo amo a Dios. Pero no me importa mi vida delante de Dios. La vida nuestra es importante estar delante de Dios. De tal manera que estemos eh, de verdad de, declarando que realmente amamos a Él. Y amamos de todo Corazón, amamos con nuestra alma, amamos con nuestro ser Lazos de muerte me rodearon, versículo 3 Y los terrores del Señor vinieron sobre mí, angustia tristezas encontré Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo te ruego Señor salva a mí Aleluya, puede ser este muchas veces nuestro, nuestra situación la situación en que vivimos, cuando muchas veces sufrimos también tristezas, sufrimos, sufrimos decepciones, sufrimos cosas en la vida que nos dejan uh, nos deja muchas veces frustrados, cuántas cosas podremos sufrir, enfermedades, desajustes emocionales, problemas de todas las áreas emocional en nuestra vida y Muchos sufrimientos son, existen en la vida humana. Entonces, delante de todos esos sufrimientos, podremos preguntar entonces, ¿quién es Dios? ¿Y qué Dios está haciendo? ¿Y dónde está Dios cuando, es, cuando tenemos tantos sufrimientos? La gente muchas veces le gusta A hablar de Dios cuando quieren que Dios Ayude, le ayude en sus, en sus sufrimientos Y, y esta, no, esta no es una puerta, esta no es una Manera correcta de adorar a Dios Esta no es una manera correcta de buscar A Dios, debemos de buscar a Dios en todos Los tiempos porque Dios es Dios y porque Dios es bueno Y porque Dios es grande. Usted acabó de cantar aquí hoy. How great is God. Dios es grande para siempre. Dios es siempre eterno. No hay como Dios. Por tanto adoremos a Dios. No por lo que podamos recibir de Él. Sino por lo que Él es para nosotros. Por lo que Él es en sí mismo. Por lo que Él es Dios. Y no hay otro. Amén. A los que dicen la vida cristiana es buena porque no bebe, no fuma, no roba No, no eso, no aquel, la vida cristiana no es, no es buena solamente por eso Eso menos mal, la vida cristiana es buena porque servimos, servimos a un Dios bueno A un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que todo es de él Del Señor es la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Entonces, por eso es bueno, es bueno servir a Dios. Y vemos que después de, de, del escritor de este salmo, haber recibido. Todas las bendiciones de Dios. Él dijo Dios escuchó mi oración. Dios me oyó. Entonces. Ahora una pregunta. ¿Qué daré a Dios. En cambios. De todos sus beneficios. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos. Impactados. O con una persona que nos hace. Algo muy bueno. ¿Cuántos de nosotros. Debemos favor. ¿Cuántos aquí? Deben favor, deben favor, favores, favores de las personas. Alguien le ha hecho algo, algo bien y ustedes deben favor. No son muchos. Epa, eso yo veo que no son muchos. A veces la gente hace mucho favor, hermanos. Amén. A veces alguien nos hace favor en la vida y debemos de Y, y, y muchas veces estamos agradecidos a las personas, a alguien que nos hizo un favor. Cuando uno está muy agradecido por un favor que hace uno, uno busca, quiere buscar todo para alguna cosa especial para que esta persona sea uh, gratificada por el favor que ha hecho. Escuché un hermano, una, una, una, un señor una vez, un, especial, un especialista, un anestesista de alto re, renombre. Entonces, él dijo que hizo una operación en la hija del rey de Saudi Arabia. Y le dieron a él como regalo, salió muy bien la operación. Y le dieron a él una, no sé ahora si era el rey o algún sheik Muy adinerado de la corte real de, de Saudi Arabia. Entonces, terminó la, la, la operación, salió fantástico, todo salió bien. Él recibió, el, el hombre le dio una bandeja de plata, de pura plata, con una manzana toda en oro puro. Le dio de regalo. Bueno, oye, una bandeja de plata y una manzana de oro. Un buen regalo, ¿eh? Pero ahí mismo, él hizo una operación, él cuenta que hizo una operación de una señora. ¿Por qué el hombre le dio una bandeja de plata? Agradecimiento, ¿eh? Porque él, y, y una manzana de oro, eso, eso, eso es algo que es muy representable para esta persona. Claro que el hombre tenía para dar. Pero él dijo que hizo una operación también en una, en una señora que era muy pobre allá, Y la señora quiso, le quiso dar algo grande, algo grande, pero no la tenía. Su gratitud era mucha para con, con, con él. Entonces, le compró un pen, una, una, un plumero, un, poli, un, polí, un bolígrafo. De un bolígrafo sencillo que se compra en cualquier parte por ahí. Y, escribió, y, y, y puso en una, una escrita pequeña diciendo y yo, yo quería darle mi corazón, arrancar y darle, pero no puedo y no tengo dinero para dar otra cosa. Entonces, eh, les doy eso y espero que sepa que la gratitud que tengo para usted es muy grande. Bueno, el hombre aceptó, la, aceptó su ofrenda, ¿no? o sea, aceptó su agradecimiento. Yo le pregunté a él, ¿cuál es la que usted le impactó más? ¿Sabe qué me dijo él? Él me dijo, la de la señora. Porque el hombre, el hombre era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho. Pero esta señora, yo lloré cuando recibí, porque ella no tenía para dar, pero el agradecimiento era muy grande. Y si tuviera, daría, porque dio del Gran agradecimento que tenía, y yo comencé a pensar: eso es verdad. Eso es verdad, porque en ese salmo que estamos leyendo aquí, eso tiene un sentido muy fuerte. ¿eh? Cuando este hombre habla con Dios, y dice que pregunta: entonces, ¿qué le daré a Dios? ¿Qué daré a Dios en cambio de todo lo que ha hecho? Aquí no se trata de, de una hipocresía. No se trata de hablar cosas que no se va a hacer. Cuando se habla de Dios, se habla del Creador del Universo. Entonces, lo que uno habla debe de hacer. Lo que uno quiere dar como agradecimiento debe hacer. De darle, sea lo mejor, lo mejor que tengamos y si en nuestra mente pasa algo que no podremos de lo que usted puede, de lo que usted tiene porque para usted es importante, para usted es especial y si para usted es especial, es especial también. Para Dios, ¿cuánto me está entendiendo? Ok, si para usted es especial, será especial para Dios. Entonces, esos tiempos estamos hablando de excelencia, de espíritu. Estamos hablando de expansión. Vamos a estar andando en esta área. Vamos a estar, uh, vamos a estar preparando, preparándonos para Para todo lo que Dios va a hacer y es importante entender detalles que muchas veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, cuando leemos este Salmo nosotros encontramos un hombre agradecido y pregunta a Dios. ¿Qué daré al Señor en cambio de todo lo que el Señor Ha hecho Ahora, vemos aquí seis compromisos que voy a hablar en, en, en muy rápido con ustedes, seis compromisos que este hombre hace para con Dios. El primer compromiso que él hace es el compromiso de invocar el nombre del Señor mientras que tenga vida. Amén diga junto conmigo, invocar al Señor mientras yo viva, ese es el primer compromiso, como Dios me ha hecho cosas grandes, como Dios es bueno, qué voy a hacer en primer lugar, invocar el nombre del Señor, mientras que viva yo, invocar de día y de noche, Invocar en la mañana, invocar al mediodía, invocar en la noche, invocar en todos los momentos de su vida. Mientras vivamos, debemos invocar el nombre del Señor. Los que invocan el nombre del Señor están conectados con el Señor. No lleve una vida como si fuera cristiano solamente al domingo en la iglesia. Hoy estamos sentaditos aquí, falta mucha gente hoy. Eso también es compromiso. Debemos tener compromiso con lo que vamos a dar a Dios. Invocar el nombre del Señor es invocar de día y de noche. Estar pendiente de Dios, estar invocando el nombre de Dios. En todos los momentos de nuestra vida somos somos los adoradores de los últimos tiempos y Jesús dijo que los adoradores de los últimos tiempos iba a adorar al padre en espíritu y en verdad entonces vamos a pensar que nosotros somos los adoradores de los últimos tiempos eran esos adoradores que el padre buscó para adorar a él Eran esos adoradores que Jesús dijo en su palabra que iba a venir y que iba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores de los últimos tiempos. Entonces, si espera una gran calidad en los adoradores de los últimos tiempos, ¿por qué? Hemos dicho aquí ya que Dios o que la, la revelación que tenemos ahora en esos últimos tiempos es la revelación más grande. Porque tenemos la revelación de todas las dispensaciones juntas. Y nosotros estamos viviendo un tiempo que no hay nada más para revelar. Amén. No hay más revelación nueva. La revelación ya tenemos toda. La última revelación fue Cristo. Y ya estamos en Cristo. Entonces, ¿de qué estamos esperando? Una nueva revelación Aquellos que esperan una nueva revelación Serán engañados por el diablo Como ha acontecido con las septas Que han sido creadas por ahí Con una nueva revelación No hay nueva revelación La revelación está en la palabra Y la tenemos la revelación Tenemos todos los niveles de, de, de, de revelación Y la última revelación es Cristo ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tienen Cristo? Entonces usted tiene la última revelación Usted tiene todas las revelaciones Tiene a Cristo, tenemos a Cristo Tenemos todas las revelaciones Aleluya Entonces ya que es así ¿Qué haré al Señor en cambio de todo eso? Invocaré el nombre del Señor ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Solamente cuando estamos en necesidad, solamente cuando somos jóvenes, solamente cuando ya estamos ancianos Todos los días de mi vida, aquí dijo el rey Ezequías Invocaré el nombre del Señor mientras tenga vida Y si invocamos el nombre del Señor mientras tenemos vida Vamos a seguir invocando ya en la eternidad con Él. Así es. Este es. Ese es. Lo que primero vino en su mente. Invocaré el nombre del Señor. El, el segundo compromiso que, que, que Ezequiel hizo fue: hablaré a mi alma. Que esté tranquila, pues el Señor. Uh, uh, por el Señor ya te ha hecho bien El Señor ya te ha hecho bien Uno de los problemas más grandes que tenemos es acalmar nuestra alma Cuando pasamos por luchas, problemas, dificultades en la vida Muchas veces nos quedamos afanados E interpretamos las cosas todas malas Pensar dat het goed gaat zijn, als de dingen lijken zijn, is heel moeilijk. En a veces, het dat alles goed gaat En onze alma is in conflict, onze alma is tensa, is angustiada. A veces, we kunnen we para voor anderen, als de in de te God zijn, God zal je zijn, God zal je Pero qué tal cuando pasa algo con nosotros que nos quedamos desesperados. El alma está aflita, no hay a dónde ir. Pensamos que Dios está ahí, pero qué podrá ser Dios. A veces nos quedamos como desesperados de verdad. Y hablar a los otros es fácil, pero hablar a sí mismo a veces es difícil. ¿Ah? Y el alma está Entonces aprendemos aquí una lección muy importante en ese momento Él esperó en el Señor, Él oró y ahora siguió confiando Y para confiar hay que decir calma mi alma, cálmate, cálmate Queda tranquila, okay. espera en Dios solamente, ya está Amén Ust niet doen meer dan wat u heeft gegeven aan de God. Als we gegeven aan de God hebben, we moeten nog de God. God niet in tweeën, God werkt in één. Ons zijn is alleen om te geven. Amen. Hij heeft gegeven aan zijn kinderen, hij heeft problemen in zijn huis. Hij heeft gegeven Ha entregado sus finanzas. Ha entregado la situación. En que usted está pasando. Entonces diga a su alma. Cálmate alma mía. Ya he entregado al Señor. Está bien. Amén. No te quedes afanada. No te quedes queriendo. Dentro de mí, porque no va a poder hacer nada. Y eso es, es mal, porque empeora la situación. Cuando uno se queda así, bueno, uno mismo quiere tomar el control de todas las cosas. Eso fue otra cosa muy importante que él hizo. Hablaré a, hablaré a mi alma que esté tranquila, pues el Señor ya te ha hecho el bien, ya está listo. Cálmate, no es tiempo para quedarse nervioso, no es tiempo para quedarse desesperado con la situación Porque Dios ya tiene el control, si hemos entregado a Él, deja que Dios haga en nombre de Jesús Diga al que está a su lado, calma y deja que Dios actúe en tu vida Bendito sea Dios Aleluya, ha pasado eso aquí con ustedes, ¿Ah? cosa, eh? como dicen los dominicanos, eso es así, ya, yeah. es así Isaac, a Dios sea la gloria, cuando Dios está en el control, no tenemos nosotros que llevar, Dios llevará por nosotros. La tercera cosa aquí que el, que el salmista encontró para agradecer, agradecer a Dios fue alzar la copa de salvación. Alzar la copa de salvación. Alzaré la copa de salvación y adoraré al Señor. Significa... Que voy a predicar, voy a dar testimonio ¿ah? Voy a dar testimonio de la salvación Voy a dar testimonio de lo que he recibido Voy a dar testimonio de lo que ha pasado conmigo Y que también puede pasar con usted Voy a dar testimonio de la grandeza de Dios Esa es una manera de agradecer Los que agradecen a Dios dan testimonio de Dios ¿Sabían eso? Si nosotros no damos testimonio de lo que pasó con nosotros, somos mal agradecidos. Hermano, esto es serio. Si no damos testimonio de lo que pasó con nosotros, somos mal agradecidos. No pierda oportunidad más que sea con una persona que usted tenga oportunidad de testimonio que Dios es grande, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y la otra cosa que él quiso agradecer a Dios fue, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Serviré a, serviré a Dios en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes es el lugar... Que tenemos que estar. No podremos salir de la tierra de los viventes. Porque aquí tenemos que adorar a Dios. Y agradecer a Dios. Y dar testimonio de Dios. ¿A dónde? En la tierra de los viventes. Donde haya gente. Tenemos que estar. No tenemos que estar escondido. Aparte. No. Donde haya gente tenemos que estar. Agradeceré al Señor. Y andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. No importa cuál es la situación que está en vuelta de usted. No importa lo que tenga en vuelta de usted. La gente que tenga, el, eh, eh, si es en el trabajo, si es en cualquier ambiente en que usted vive, agradezca a Dios y dé de testimonio delante de ellos. Es en la tierra de los vivientes. El nombre de Dios es alabado es en la tierra de los vivientes que tenemos que Está hasta que el Señor nos llame En la tierra de los vivientes tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha Hecho en nuestra vida y muchos necesitan De recibir, muchos necesitan de escuchar Lo que nosotros tenemos, muchos necesitan paz Y están esperando por usted. Ahí mismo al lado, el vecino, el que está a su lado, está en problemas difíciles, está en situación difícil. Es usted quien tiene que llevar el mensaje para él. Ahí mismo hay una necesidad cerquita de usted. Y no tiene que llamar a las personas, no tiene que llamar a, a no tiene que venir a llamar a un hermano de aquí, al pastor, quien sea. Ahí hablar a esta persona, usted mismo hable a la persona, usted mismo dé testimonio en la tierra de los vivientes. Usted mismo hágalo. Una otra cosa que el salmista dijo que tendría que hacer fue cumplir los votos hechos. ¿Qué es todo eso que estamos hablando aquí? Estamos hablando de excelencia Delante de un Dios grande ¿Eh? Excelencia delante de un Dios Grande Tengo que ver O sea, tengo que Que cumplir Los votos que he hecho No es obligado a hacer votos Pero un, un voto principal Hemos hecho a Dios El voto que hemos hecho a Dios Es igual que el voto Del, del hombre cuando se casa con una mujer Que les da un anillo y dice uh, Te prometo ser fiel a ti No es así El hombre, La mujer también dice, dice al hombre Prometo a ti, a ti ser fiel En lo bueno, en lo malo Los votos son iguales El voto que hacemos a Dios es el voto de servirle Ese primer voto hemos hecho cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer voto que hemos, que hemos hecho. Y, y, y, y hay que cumplir. Y después hacemos más votos. Que también se puede hacer más votos. En la vida cristiana se hace muchos votos. Es importante cumplir los votos que hacemos. Y, Una de las cosas que el salmista vio muy importante aquí para agradecer al Señor era cumplir los votos. Si usted está en Cristo, cumpla sus votos. Si ha hecho votos especiales a Dios, acuérdese que debe de cumplir toditos. Todos los votos hay que ser cumplidos. A veces nos cuesta duro cumplir los votos. Porque cuando viene el Samuel. El Samuel es muy bello, es muy bonito. El Samuel es el único hijo de Ana. Pero Ana ya, ya, ya hizo ya el voto. Imagine usted. Cuando nació Samuel. Porque ella no podría tener hija. Ustedes conocen la historia. Y Ana no podía tener hijos y, y oraba al Señor y con lágrimas y oraba y oraba, y Dios oyó su oración y le concedió el bello Samuel. Pero cuando nace el niño, ahí es otra cosa, ¿ah? porque Ana dijo: si el Señor me da un hijo. Yo dejaré allá en el templo para que sirva al Señor por el resto de su vida No se quedará conmigo estará en el templo para servir al Señor allá Y Dios le dio y cuando nace Samuel ahora el problema es entregar ¿eh? Bueno Dios me dio ahora deja este niño tan bello tan precioso ...para quedar con un sacerdote allá, un hombre viejo, un hombre que ya está anciano, Elí, Het era el sacerdote, entonces cómo voy a entregar ahora mi hijo, el pasaba el padre, pasaba por un lado, por otro. por otro, será eso, será eso Ana? Ana no, el niño yo voy a yo voy llevar como he prometido al Señor, de la manera que he prometido al Señor, así haré, el niño va para allá, para el templo, el niño será del Señor. Ana pidió para dar a Dios, Amén. Ana no pidió para ella, pidió para dar a Dios, Señor yo te pido ese niño para ti, ah. bonito no. Eso es un corazón de agradecimiento. Eso es un corazón de, de retribución. Yo mandaré al templo. Y mandó y envió al niño al templo. Allá fue criado Samuel con Elí, un hombre viejo, un sacerdote. Pero de pequeño el niño estaba ya con ellos, servindo en el templo, y así se quedó en el templo. Porque ella fue sincera en cumplir su voto. Cumpliré mis votos al Señor. Y la otra cosa importante que aconteció aquí. Es que él, él dijo que iba a ofrecer a Dios sacrificios. De acciones de gracias, acciones de gracia con sacrificios Este es el sacrificio que agrada a Dios Este es el sacrificio excelente, diga junto conmigo excelente Todos los sacrificios que, agra, que damos a Dios, que agra, agradecimos a Dios con Él deben de ser excelentes El sacrificio de acción de gracia aquí es aquel sacrificio, es aquella acción de gracia que costa sacrificio. Como dice la hebreos que debemos adorar a Dios con sacrificio de alabanza. El sacrificio de acción de gracia es el sacrificio cuando es duro para mí pero yo lo hago porque es para Dios. Puede ser duro pero lo hago porque es para Dios Y Dios es el eterno que es dueño de todas las cosas. Aleluya. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. El sacrificio de adoración. Todo lo que hacemos para Dios es con sacrificio. Amén. Yo veo aquí todos nosotros, todos que vinimos aquí hoy, fue con sacrificio. Poderíamos ir a otro lugar. Poderíamos estar en otro lugar. Pero usted escogió la casa de Dios. De cualquier manera. Hubo sacrificios para estar aquí. Porque la casa de Dios. Es el lugar que usted quiere estar. Aleluya. Ese grupo que llegó aquí más temprano. A, a arreglar todo eso. A poner este... este Este podium, como está aquí, bonito, para funcionar, la alabanza y la adoración al Señor, todo eso es sacrificio. Todo el trabajo que hacemos en la casa del Señor es con sacrificio, pero es importante y es glorioso hacer, porque estamos haciendo como un sacrificio de adoración, un sacrificio de acciones de gracias. Muy bien, vemos de un lado y de otro y preguntamos: ¿qué daré a Dios en cambio de? Todo lo que él ha hecho, bueno voy entonces cumplir mis votos, dar sacrificios de acciones de gracia Voy a andar en el Señor, andar en su presencia en la tierra de los vivientes A él sea la gloria, levantémonos todos en esta tarde y vamos a eh, tener un momento de La reflexión. Mientras hemos estado aquí trayendo esta palabra, yo no sé qué el Espíritu Santo ha puesto en su corazón para ofrecer a Dios. Pero lo que Él ha puesto en su corazón para ofrecer a Dios, ofrezca. Porque Dios es el único Dios. Porque Dios merece toda alabanza y toda adoración, a Él sea la gloria para siempre, aleluya